Todos los miércoles, a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino, la audición de Gonzalo Abella. Se nos fue el año, es la última audición del año. Y realmente fue un orgullo, fue un orgullo compartir en esta radio este encuentro con ustedes y, y con todos los compañeros en este ida y vuelta eh, que la radio me dio esta oportunidad de tener con todos ustedes lo, lo más importante de este año que se cierra llena de angustias, incertidumbres, tristezas, desempleo eh, lo más importante al poder abrazarnos poder confirmar que que ya nada detiene a, a la unidad popular. Lo, el periodo duro que va desde el 2019 hasta mediados del 2021, muestra claramente que somos indestructibles. ¿Qué momento tuvimos que pasar? ¿Qué momentos tuvimos que pasar? Primero, después del retroceso electoral, el silencio. No existíamos. En, ...en ningún medio se nos daba la oportunidad de hablar... ...a ninguno de los compañeros que se vinculara a la unidad popular. En segundo lugar, el fuego cruzado. Cada vez que una medida de acción sindical o social... ...tenía olor a clasismo... ...ah no, eso, es, eso le hace el juego a la unidad popular. Eh, esto es la interna eh, de muchos movimientos gremiales... ...dirigidos por los oportunistas. Y en tercer lugar... La pandemia, la pandemia creó el peor escenario para todos nosotros. Más allá del debate entre, sobre el tema de las distintas vacunas, más allá de todo, eh, se genera eh, el peor escenario para cualquier organización revolucionaria. Porque ¿cuál es el arma de, de, de, de, de la gente que quiere el cambio social? El encuentro de barrio, eh, la visita, la reunión en casas de familia, la movilización... Eh, para, para entrar en los medios hay que tener plata Entonces mientras los partidos burgueses y la socialdemocracia Del FAS se paga amplios programas para autoentrevistarse eh, Nosotros quedábamos totalmente silenciados si no hubiéramos actuado O sea, nos tocó como en el tiempo de la clandestinidad es decir, Nos tocó eh, un desafío enorme que amenazaba nuestra propia supervivencia como estructura. Podía ser muy fácil en un momento de este repliegue, obligado, que empezar a haber debates internos sobre, bueno, si rebajamos el programa, si no hablamos tanto de la solidaridad con los pueblos, si no apoyamos tanto a Palestina, ah, si no condenamos tanto la intervención en, en Haití o la intervención uruguaya en el Golán, de repente aflojamos un poquito por ahí y nos permite mayor tipo de alianzas y no hubo arreglo con nosotros. La Unidad Popular es indestructible y no rebajó un ápice su programa, su propuesta, su mensaje. Eso es lo que celebramos ante todo. Es decir, la, la convicción de que de que la Unidad Popular es una fuerza indestructible, recoge todas las mejores memorias de nuestro pueblo en lucha la resistencia indígena, la resistencia de los africanos que se fugaron de Montevideo colonial, la resistencia obrera, la resistencia de los trabajadores, la lucha por la tierra, todo eso, la experiencia de, de, de, del Frente Amplio originario que tenía un programa revolucionario y todos sus mártires, todo eso lo recoge la unidad popular, no solo la unidad popular, pero principalmente la unidad popular. Por eso somos invencibles. Somos invencibles, además, porque somos una necesidad histórica, un producto típico del siglo XXI. El partido de nuevo tipo del siglo XXI, o el Frente de Liberación Nacional, si se quiere, porque somos una organización con carácter de coalición y de movimiento. El Frente de Liberación Nacional del siglo XXI, o su embrión, vamos a decir así, el embrión, para la liberación nacional en el siglo XXI. Un siglo XXI que tiene una similitud con el siglo anterior, la explotación imperialista, el saqueo, eh, la destrucción del medio ambiente, eh, la escasez de agua, eh, todo lo que sabemos, pero agravado y que se transforma este siglo 21 en el siglo final para la lucha entre pueblos y capital. O enterramos al capital en el siglo 21 o lo golpeamos duramente. ...o se acaba el planeta. Y para eso los pueblos que resisten, los estados soberanos que con coraje resisten, de distintos signos ideológicos... ...pero que resisten con el mismo coraje, pero ante todo los pueblos en lucha, son el elemento central al cual la unidad popular quiere incorporarse y se incorpora. Porque además... Eh, estamos teniendo vínculos hermosos con, con gente que piensa muy parecido a nosotros en distintos rincones del continente y en distintos rincones del planeta. Y desde luego Radio Centenario es un elemento extraordinario para este intercambio con los pueblos que luchan, con los estados que resisten. Entonces, el siglo XXI es un siglo donde tenemos que estar. Es más, lo hemos dicho antes, el problema cardinal del siglo XXI, el Partido Lo que define el partido en el siglo XXI es la existencia de organizaciones del tipo de la unidad popular, y de muchas otras, por supuesto, porque movimientos sociales en el siglo XXI son fortísimos. No podemos olvidar eh, la lucha del movimiento negro en los Estados Unidos, no podemos olvidar las luchas feministas, no podemos olvidar la lucha por los derechos humanos, las marchas eh, por los desaparecidos. Nosotros no podemos olvidar nada, pero esos movimientos sociales en Francia con los chalecos amarillos, eh, en Chile, es decir, son movimientos que tienen un techo si no forjan la herramienta política para la toma del poder. Y eso es lo que es la unidad popular, esperando su momento, sembrando pacientemente, eh, esperando la confluencia y las señales del pueblo trabajador, la unidad popular está instituida, invencible, indestructible, preparando el amanecer que todos necesitamos. Eh, hay que entender una cosa, además, cuando hablamos de la unidad popular. Las herramientas políticas que necesita el siglo XXI, que retomen el camino que abandonaron o traicionaron muchos partidos de izquierda del siglo XX, los que retomamos ese camino, tenemos tareas diferentes según el lugar de, del mundo donde nos toque vivir. En un país oprimido, en un territorio oprimido, las primeras tareas son de liberación nacional, de lograr un Estado soberano. En un país ya desarrollado, la herramienta política es igualmente necesaria, pero puede plantearse pasar rápidamente a formas socialistas de producción, porque ya tiene un, un, un grado tal de soberanía, donde no hay que romper las cadenas extranjeras, hay que simplemente cambiar la propiedad de los, modos de, de, de los medios de producción propios y organizar un gobierno obrero y de trabajadores. Pero el Uruguay claramente es un país de capitalismo dependiente, capitalismo dependiente. Eso significa que el gobierno nacional, más que gobierno, es un gerente administrativo de los intereses de grandes transnacionales extranjeras y que corre, compite con otros a los codazos para ser más competitivo, o sea para rebajar las condiciones de los trabajadores a los efectos de ofrecer el, la mejor oferta para el saqueo de las transnacionales por eso somos un país capitalista las relaciones de producción son capitalistas la propiedad privada de los medios de producción pero donde la clase dominante, o sea, los verdaderos dueños de los medios de producción, viven en el extranjero, opera por transnacionales y por sus gerentes y por sus CEOs. Es decir, somos un país capitalista dependiente. Eso significa que las tareas que tiene por delante la unidad popular son tareas de liberación nacional. Uno podría decir que lindo es pasar directamente al socialismo. Pero no podemos pasar al socialismo, y el programa de la unidad popular lo explica claramente, sin controlar determinadas cosas primero. En primer lugar, necesitamos un Estado soberano. Necesitamos un gobierno que desde la óptica de los trabajadores, desde la óptica del pueblo trabajador, no sea un servil instrumento de la, del extranjero, sino que realmente apueste a una construcción de patria a una construcción autónoma, a una construcción soberana. Ojo que no estamos hablando ni de reforma agraria, ni siquiera de eso. Estamos hablando del primer punto que es la construcción soberana de un Estado. Y en ese Estado tenemos que reincorporar, en un primer momento, los mejores elementos de lo que fue el capitalismo menos dependiente en la historia del Estado oriental. El capitalismo menos dependiente que fue el capitalismo de Estado en tiempos de José Valle Ordóñez y de alguna manera en tiempos de Luis Valle en la primera parte del gobierno de Luis y, y su y su colegiado. ¿Qué quiero decir con esto? El capitalismo de Estado lo puede tener una potencia agresora o lo puede tener un Estado pequeño. El capitalismo de Estado. Es un capitalismo donde el Estado controla determinadas esferas, determinadas esferas de la producción, de la comunicación, de los servicios, a los efectos de favorecer a las empresas privadas capitalistas del país a las empresas nacionales. Es decir, que el primer paso de, de, de soberanía que se plantea un proyecto de liberación nacional es, paradójicamente regirse por ciertas leyes del mercado y por ciertas leyes del capitalismo, en un primer momento. ¿no? Es la experiencia que, que, que tuvo que vivir Bolivia, que tuvo que vivir Venezuela, la, la, la que tuvo que vivir Cuba en, en los primeros meses de la revolución, hasta que la presencia imperial los obligara a acelerar una definición socialista. Entonces, el programa de la Unidad Popular es un programa para la liberación nacional, para la primera etapa, y tiene, presenta tareas inmensas. La soberanía del Estado, tema capaz de generar bloqueos, furia imperialista. La soberanía, la simple soberanía de Estado. En segundo lugar, el reflote de empresas capitalistas en un capitalismo de Estado estatales. En tercer lugar para que no haya ahí la corrupción que hubo en el pasado, el control popular, el monitoreo ciudadano sobre las empresas reflotadas del Estado. Porque si no la corrupción, la compra, el soborno, las vuelve inoperantes y terminan, bueno, como terminó ANCAP o como terminó Pluna. Entonces, eh, nosotros necesitamos Este, el control popular, ese es el elemento nuevo, ya en el primer momento de capitalismo de Estado, ya el programa de la unidad popular establece y lo debe decir 20 veces a lo largo del programa, la necesidad del control popular, del control de los trabajadores, el control ciudadano y no estamos hablando todavía de la propiedad, estamos hablando simplemente del control en esta primera etapa, para evitar realmente lo que es la corrupción y la destrucción de los manejos de los fondos públicos. Pero además eh, eh, de, de, de, de las empresas, hay que atender el tema de la tierra, el tema de la soberanía de la tierra, que es la base de la soberanía alimentaria. Porque no es lo mismo que nos bloqueen en la lucha por la soberanía, teniendo la tierra en manos de productores de alimentos, que que nos bloqueen hoy donde se expande el monocultivo forestal en manos extranjeras. Entonces el tema de la tierra también tiene que ver, la reforma agraria, tiene que ver también con esta primera fase de liberación nacional. Parecen cosas sencillas, pero cada una de ellas es un elemento de choque frontal con el sistema imperialista, es cada una de ellas una señal de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y es una señal porque lo radical no es realmente lo que se expresa verbalmente, sino lo que se va cumpliendo desde las raíces, desde lo radical, en el terreno de la práctica. Por eso es tan importante que el Programa de la Unidad Popular plantee una primera fase, tareas de liberación nacional, de solidaridad, de control ciudadano, de un país socialmente solidario y ambientalmente sustentable, El tema del bien medio ambiente también es patrimonio, por cierto, igual que el de la tierra, y está muy vinculado a él. Todas eso son tareas de liberación nacional, todas esas son las tareas de la unidad popular. Pero además hay una cosa, si la unidad popular planteara un programa socialista, en primer lugar tendríamos que ver cómo entendemos la construcción del socialismo, las distintas fuerzas que integran la unidad popular. Y ahí tenemos diferencias. Tenemos una unánime convicción en la necesidad de la liberación nacional, pero tenemos diferencias entre nosotros que no nos perturban, nos enriquecen en cuanto a la construcción final del socialismo y eventualmente una sociedad comunista. En eso no tenemos acuerdo, no queremos tenerlo, no es no son los temas del momento, sabemos que apuntamos hacia una sociedad socialista donde cada cual Tiene matices y donde no tenemos ningún matices es en el tema de la soberanía, de un Estado socialmente solidario y ambientalmente sustentable, la participación creciente de los trabajadores y su protagonismo y control. Esas son las tareas de liberación nacional. Una definición precoz, prematura de socialismo nos podría quitar aliados. Nosotros por alianzas no rebajamos el programa pero por alianzas no los sectarizamos tampoco. Esas son las tareas de la liberación nacional acá, en la franja de Gaza, en gran parte de los países la África subsahariana. No son las tareas que, que tendría en este momento la clase obrera francesa, que puede avanzar directamente al socialismo, porque es un país relativamente soberano, a pesar de que es interdependiente. La interdependencia es muy graciosa. Por ejemplo, eh, Italia se proclama libre de energía nuclear, pero le compra toda la energía eléctrica a Francia, que tiene centrales nucleares. Entonces, la interdependencia es una cosa diferente a la dependencia. Nosotros somos un país de capitalismo dependiente y, por lo tanto, nuestras tareas son de liberación nacional. El programa que tenemos, que es una maravilla, no por la redacción... La Real Academia Española pondría muchas objeciones a la redacción de nuestro programa y yo que no soy nada Real Academia también le pondría. No por su redacción, sino por su maravillosa lógica interna, por su estructura y por la construcción que propone. Estudiar el programa, compañeros, estudiar el programa de la Unidad Popular, vale la pena echarle una ojeada ahora en, en verano, es un curso político extraordinario porque además el programa explica y desarrolla cada medida de una forma tan clara, tan precisa, que nos da insumos espectaculares para el debate, para la construcción y para las dos tareas que se plantea el programa. Por supuesto, una de las tareas es programa de gobierno, pero en segundo lugar El programa nos orienta en cada lucha concreta, qué es lo que queremos, cuál es el mensaje que damos, hacia dónde apuntamos para la lucha concreta, para las propuestas concretas en el plano social. Y se sorprenden los compañeros que luchan en el plano social y que no nos conocen cuando leen nuestro programa y dicen, caramba, pero este programa dice exactamente lo que yo estaba pidiendo. Y a, eh, y a la inversa, es decir, si nosotros conocemos bien nuestro barrio o nuestro centro de trabajo, Es muy fácil explicar a los compañeros el núcleo común entre sus preocupaciones concretas y las propuestas de, de, del programa de Unidad Popular. El programa nuestro fue profundizado en el 2018. Estaba en ese momento en el gobierno la socialdemocracia de derecha, la, la, la cúpula oportunista del Frente Amplio, que todavía tenía y tiene una base realmente de gente trabajadora, laburante, y que cree en ese proyecto, porque tiene el recuerdo de lo que ese proyecto fue en los años que el Frente Amplio era de izquierda. En ese sentido, en el año 2018, el programa en su fundamento ya analiza la frustración, cómo la socialdemocracia de derecha enquistada en la cúpula del Frente Amplio no ha cumplido con nada de un programa de liberación nacional, se ha resignado a hacer servicio de las transnacionales, hizo los mandados al imperialismo con las con los cascos azules en Haití y en los Altos de Golán. Es y todo eso el, el programa lo explica en su fundamentación y prevé claramente la posibilidad de una alternancia con la con el neoliberalismo abierto, no lo plantea como alternancia porque era el, lo que estaba previsto en el plan. Este se reparten el, alternativamente los gobiernos, eh, la socialdemocracia de derecha y la, el neoliberalismo abierto, como pasa en España, como pasa en Alemania, como pasa en todos lados, no, donde hay estas democracias tuteladas que permiten cierta libertad de expresión, pero que ya el reparto está hecho por inversión de capitales se sabe hasta cuánto gana un senador y cuánto se invierte para llegar a senador. Recuerden que en nuestra democracia tuvimos, tenemos un senador que ni siquiera vivía en el país, que ni siquiera conocía la problemática local, pero que invirtió una suma colosal en propaganda y salió senador. Recuerden que además en el gobierno anterior tuvo que renunciar el vice y tuvo que renunciar una senadora de la mil mil1 porque era una persona con muchos problemas personales que había sufrido grandes temas de acoso y que por razones oportunistas la Miluno en vez de protegerla lo largó, la largó a, a una batalla para la que no estaba preparada y tuvo que renunciar diciendo me destrozaron entonces eh, hay que recordar es decir los límites de esta democracia hay que recordar todo lo que ya habíamos aprendido en el 2018 y hay que entonces ver de una manera nueva eh, el tema de este, cómo se prevé la lucha en los próximos años con un gobierno de socialdemocracia o con un gobierno eh, netamente neoliberal. De todos modos, quizás si uno eh, lee esa fundamentación, quizás lo que nos faltó fue tener en cuenta, por lo menos en la fundamentación no lo dice, el ascenso de la extrema derecha mundial que podía generar este un partido tipo cabildo abierto en la nueva legislatura uruguaya. Eso no no lo prohibimos, por lo tanto, por, por lo menos no está escrito. Ahora bien, yendo directamente al programa, compañeros, que me parece que es lo más importante como sugerencia de lectura. Yo decía, lo más maravilloso es el orden lógico. La fundamentación es ya cinco o seis párrafos que ya son una reflexión y una orientación extraordinaria del momento que estamos viviendo, porque en última instancia con gobierno neoliberal o con gobierno socialdemócrata de derecha, la línea fundamental de entrega a las transnacionales, de saqueo, de destrucción de la naturaleza, de despojo de los trabajadores es la misma. Todo lo que se logró en la época de José Valle de Ordóñez, cuando el capitalismo de Estado, todo lo que lograron ciertas revueltas eh, rurales, que lograron algunos derechos para el pueblo trabajador del campo todo eso todo lo que se logró por el movimiento obrero en décadas siguientes todo eso empezó a liquidarse desgraciadamente ya bajo los gobiernos eh, frente amplistas que con una nueva agenda de, derecha, de derechos hicieron mucho por el matrimonio igualitario mucho por los derechos en el papel de los más relegados y mucho por el desmantelamiento del Estado uruguayo Entonces ya la ya la la introducción vale la pena, pero es interesante cómo empieza después el articulado del programa. Uno podría imaginarse con verbo enejido que que que que uno podría decir bueno ante todo la reforma agraria o ante todo la estatización de los bancos no. Como tiene un orden lógico y yo hablaba de, de las tareas de liberación nacional que son tan importantes el primer capítulo del programa de liberación nacional hacia un Estado soberano que plantea la unidad popular, el primer capítulo muy desarrollado tiene que ver con la deuda pública, o sea, lo que antes se llamaba deuda externa. El, el programa no sólo habla de que es necesaria la moratoria de los intereses, sino que fundamenta y explica la deuda pública. La deuda... Externa fue un mecanismo del Fondo Monetario con gobiernos corruptos para endeudarlos y después acogotarlos y saquearlos mejor. Fue una estrategia continental. En realidad, tricontinental fue la estrategia de la deuda externa. ¿Qué hizo los, qué hicieron los gobiernos del Frente Amplio? En vez de negarla, en vez de decir que era ilegítima, que por ejemplo la deuda que generó la dictadura no había que pagarla, en vez de negar la deuda externa, ¿Qué hizo los gobiernos del Frente Amplio? ¿Qué hicieron? La transformaron en deuda soberana, es decir, emitieron bonos que cualquiera podía comprar, incluso la SAFAP, y con esos bonos se le pagaba el Fondo Monetario. Entonces, como los bonos eran de, un, de una propiedad colectiva mucho más difusa, en vez de desobedecer la deuda externa, de alguna manera se la trató de legitimar como deuda soberana se le llamó incluso deuda soberana que no nos hacía más soberanos pero no era no evidenciaba tanto la dependencia con el Fondo Monetario Internacional que a pesar de todo sigue atrás sigue en el control de todos estos procesos entonces eh, por qué la deuda Que generó la dictadura que es una parte de la deuda total es ilegítima porque el resto de la deuda es absolutamente inmoral que no hizo nada por mejorar la condición de vida de, de nuestros ciudadanos todo eso está claramente explicado en el primer artículo en el primer ítem de nuestro programa de la unidad popular es el más importante no ni el más importante ni el menos importante es el primero no hay soberanía ...del Estado, sin sacudirse de encima la deuda externa, la deuda soberana, la deuda pública. Y no hay forma de sacudirla sin entender los mecanismos que la generan y los mecanismos de freno que podemos usar. Incluso el tema de la moratoria de los intereses que nos matan, que es mucho mayor la, el pago de intereses de la deuda externa... ...que el déficit presupuestario, por ejemplo. Ese es el primer tema. El segundo tema que toca nuestro programa de Unidad Popular tampoco es la reforma agraria, ni el medio ambiente, ni el agua. El segundo tema son los bancos, el papel nefasto de los bancos y de las redes privadas de cobranza que nos succionan la riqueza, que nos expropian y que estafan al Estado de mil maneras. Por ejemplo, yo hoy para pagar una deuda en la Intendencia tengo que ir a una red privada de cobranzas. Esas redes privadas de cobranzas no informan de cuáles son sus ganancias netas, pero si se le impusiera un impuesto del 1% a la ganancia neta de los bancos privados, tendríamos todos los déficits, eh, incluso el del BPS, superados por ese 1% de las ganancias netas de los bancos privados. Entonces, no es un tema caprichoso, el hecho de que eh, el segundo tema de nuestro programa tiene que ver con los bancos. El tercer tema es el comercio exterior, porque ahí sí que nos embretan las empresas importadoras, exportadoras, eh, la debat el debate sobre el precio del dólar, es decir, todo lo controlan las grandes empresas, y en realidad... Eh, en el comercio exterior nosotros tenemos que recuperar también soberanía. El control estatal sobre el comercio exterior de compra y venta, el manejo cuidadoso de las divisas y el control de las divisas en una economía menos dolarizada, más especificada. Bueno, ese tema también es un tema de soberanía, es un tema de liberación nacional, aunque parezca un poco reseco. Es decir, para resumir un poco esta parte del programa, eh, Ustedes se dan cuenta, eh, el programa no empieza con frases bonitas, con, con exaltadas, diciendo vamos a conquistar la Tierra. No, no, no. Es un programa serio, profundamente serio y científico. Por eso empieza, por donde tiene que empezar. Y como la directora de la radio generosamente me dio algunos minutos más para, para cerrar este último programa del año, después nos veremos el, el 19, el miércoles 19, a menos que la radio cambie su programación, ¿no? que es una radio muy dinámica, pero esperamos vernos el miércoles 19. Este, vamos a hacer el corte que corresponde y ya les digo, la radio me permitió unos minutos más para cerrar esta reflexión. Es difícil despedir un ciclo En el que pusimos ustedes y, y nosotros y la radio tanto cariño, ¿no? acá estuvimos en este estudio que parece a veces un CTI cuando suben los picos de la pandemia, ¿no? y hay que entrar con todos los cuidados y cada cual se trae su botellita de agua y estamos distanciados por los cristales, pero en una señal de afecto va todo nuestro nuestra identificación con este proyecto de radio. Y estábamos hablando, y vamos a terminar ahora, eh, con el programa de, de, de la Unidad Popular, que es un programa muy lógico en su estructura, a veces puede pensar que es árido de leer, de ninguna manera, está muy bien explicado, que empieza por la deuda pública, por la deuda externa, sigue por el análisis de los bancos, la necesaria estatización de los bancos, la estatización del comercio exterior, después habla de la reforma tributaria, Ahí está expresado todo, porque en la reforma tributaria, porque el Estado vive, paga sus suculentos sueldos y sus míseros sueldos, todo a través de, de los impuestos que recauda. Y el tema es muy sencillo, ¿a quién se le cobra y cuánto se le cobra a cada sector social, a cada sector vinculado a, a los medios de producción? Entonces se imaginarán que ese, ese capítulo es hermoso, importantísimo. Después habla de, de frenar los agrotóxicos, lo cual no significa prohibir los agroquímicos, significa tener una política respetuosa del medio ambiente. También ahí se ocupa muy cuidadosamente el programa de, del proyecto. Recién el punto 6 habla de la reforma agraria de la necesaria, además, descentralización, de la soberanía alimentaria, de la planificación, de las agroindustrias descentralizadas. Es maravilloso todo lo que toma el capítulo de la reforma agraria. Pero es importante que se habla de expropiación por encima de 2.000 hectáreas. Ustedes podrán pensar, pero 2.000 hectáreas es, es muchísimo. Ojo, una forestal tiene actualmente 150.000 hectáreas, más las que arrienda. Los latifundios antes del Frente Amplio, los máximos eran de 60.000 hectáreas. Ahora son de 150.000 después de los gobiernos del Frente Amplio. 200.000 tiene alguna forestal. O sea que frenar la propiedad de la tierra a 2.000 hectáreas y no expropiar a los que tienen más de 2.000 más que el excedente puede parecer una medida tibia, pero es la medida que corresponde a esta etapa de la liberación nacional. Y es la etapa que nos permite ganar alianzas, incluso entre sectores vinculados a la producción rural. Después viene el tema del agua. Por favor, el agua <ríe> es todo. Y nosotros enfrentamos la ley de riego, criminalmente votada por por las mayorías parlamentarias del Frente Amplio. En fin, todo lo que tiene que ver con el agua como derecho. Es decir, también ahí le dedicamos un capítulo. Después habla de la producción orgánica. El programa habla de la necesaria industrialización que también tiene que ver con la soberanía. Un gran capítulo de la pesca, la pesca, la soberanía en la pesca. Es otro elemento fundamental en las tareas de liberación nacional y defender esa soberanía, para lo cual incluso tienen tareas este la defensa armada de esa pesca, de esa pesca soberana. Después el punto nueve es el medio ambiente, no es porque sea noveno en importancia, es porque todo tiene un orden coherente. Y fíjense ustedes, un poco para terminar esta reflexión sobre el programa, la seguridad social en el programa de la unidad popular, la seguridad social que está perfectamente explicada, los dos puntos de vista antagónicos, ¿eh? como gasto o como solidaridad, es decir, la seguridad social es el punto doce. Y fíjense qué interesante... Este punto, que es el 12 en el programa de la Unidad Popular, pasa a ser el 1 en la lucha social del siglo de, del año que viene. De, ya está instalado, pero es un tema fundamental en el plano social porque el proyecto reaccionario inspirado por el Banco Mundial, con la complicidad del Frente Amplio, que ahora lo, lo, lo, lo empeoran aún el gobierno neoliberal, el proyecto de reforma de la seguridad social, y el proyecto contrario, el proyecto alternativo que elaboraron los compañeros de, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pasa a ser un punto central en la confrontación social del año que viene. Y en, en el programa está en el punto 12, pero no porque sea el 12 en importancia, ya les repito, es, es una estructura lógica que tiene el programa. Y después, recién después, viene nada menos que el tema de la salud del condena al sistema mixto, de la necesidad de un sistema único de salud, la pandemia lo evidenció claramente, el tema de la vivienda, por el que tanto lucharon y, y nuestros compañeros en el Parlamento tanto hicieron, el tema de la educación, el tema de los derechos humanos, el tema de la mujer, y todo el programa culmina de alguna manera en la vocación por una reforma constitucional. A ver, no estamos hablando de socialismo, estamos hablando de una reforma constitucional que sería plebiscitada según las normas de la democracia burguesa que nos rige y que no socializa los medios de producción. Pero, por ejemplo, una reforma constitucional en serio establece el control ciudadano sobre los medios de producción, no la propiedad, y además, por favor, abolir el Senado esa institución clasista que no sirve para nada y delegar en los diputados que están mucho más cerca de sus pueblos, delegar en los diputados las funciones que hoy cumplen en exclusividad los senados, los senadores, es decir, queremos es un ejemplo nomás del proyecto constitucional de reforma constitucional, es un ejemplo nomás de cómo queremos acercar los órganos del poder al pueblo organizado. Compañero, me quedan dos o tres mensajes para reflexionar antes de despedirnos y desearles lo mejor. Eh, yo recuerdo que una vez la hija le preguntó a Marx por escrito, la hija Jenny, ¿cuál era tu concepto de felicidad? Y Marx contestó la lucha. Bueno, yo les deseo mucha felicidad. Y quiero decirles algunos mensajes que, que me salen del corazón, además, este... Y, y que quiero mencionarlos en este momento. Ah, primero, este, se está trabajando acá en la radio, en la edición, de un trabajo que yo hice que se llama De Nuestra Historia, ya en Radio Centenario, AM 1250, Gonzalo Abella, De Nuestra Historia, están los nueve primeros capítulos, son muy breves, son muy cortitos, este que ya se pueden leer y opinar. En estos momentos va a empezar también a, a llegar el chasque de la unidad popular, no ese trabajo colectivo que intenta retomar, sobre todo, eh, líneas de, de comunicación y de intercomunicación con la militancia de la UP. Pero yo quería eh, mencionar al final dos o tres cosas que a mí me importan mucho en este momento. En primer lugar, mi homenaje a los hermanos, a los compatriotas de la provincia de Chubut, en Argentina que acaban de hacer una hazaña, frenar a la mega minería y hacerla retroceder a través de su lucha. Eh, el amor por su tierra del pueblo de Chubut es un ejemplo para todos nosotros. En un pegadito a la lucha del pueblo de Chubut, la heroica lucha que están llevando a cabo los mapuches en Argentina y en Chile, los mapuches, por sus territorios, contra las forestales, también contra la megaminería, contra el abuso y la criminalidad de la policía de ambos estados. Ojalá Boric no haga como como sus sucesores y se ocupe un poco de los mapuches, yo no tengo la certeza de que lo haga, pero la lucha de los mapuches, la lucha incluso de resistencia física de los mapuches en el sur de Argentina y en el sur de Chile, ambos lados de la cordillera son un ejemplo y nos llenan de orgullo, eh, son son nuestra franja de Gaza, son un lugar hermoso. Por otro lado, en Chile, en Perú, en México, en la República Argentina, en esos gobiernos blanditos y ambiguos, la calle puede decidir mucho. No me refiero al presidente, sino a, al ámbito físico. La gente está en la calle y desde la calle va a decidir muchísimas cosas. Y por último... Eh, llamándonos a todos, a, lógicamente, a votar por el sí, pero ante todo a, a sumar filas con el Movimiento Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, recordarles que esa batalla ya empezó. Y ya empezó porque la gente está tan desinformada que alguna gente llega a creer, hoy lo hablábamos con algunos compañeros que, que, que tuvieron la misma información, mucha gente llega a creer que derogando los 135 artículos de la LUC estamos derogando el proyecto de reforma de la seguridad social cuando en realidad la, los operadores políticos del frente en el movimiento popular y en el movimiento sindical se encargaron muy bien de no tocar lo que tiene que ver con la seguridad social porque hay una complicidad entre los gobiernos del frente y el gobierno neoliberal en que a la reforma Reaccionaria tiene que ir. Entonces eh, va a ser una batalla dura, pero va a ser una batalla que ya empezó por una sencilla razón. Ahora que nos reunimos con familia, ahora que, que nos abrazamos, ahora que, que, que, que tenemos una oportunidad de, de, de, de volver a contactar gente que, que hace mucho que no vemos, lo que hemos constatado es que nadie está informado a nivel general excepto, claro, los trabajadores de ATS, los trabajadores de lo, lo, los cooperativistas de fubank claro, la gente que está integrada, sí, pero nadie está enterado de cuál es el proyecto y que hay un proyecto alternativo creado por los trabajadores que cambiaría muchísimas cosas en este país hacia la soberanía, hacia la fraternidad, si lograra plebiscitarse en las próximas elecciones. Y vamos a tener ahí muchos silencios de gente que dice estar con nosotros, pero que está molesta por este tema, que quiere decir que todo sea la LUC, por favor, claro que hay que luchar contra los LUC, 135 artículos de luz LUC, pero la gran batalla después va a ser esta por la seguridad social, y digo que ya empezó, porque si nosotros podemos desde ya informar a la gente, pero ni siquiera hacer propaganda, informar, che, mirá, informate más, pero mirá que este, acá está en juego su futuro como trabajador, la ganancia siniestra y obscena de las AFAPS que se permitieron bajo los gobiernos del frente y que ahora van a tener más poder todavía para sacar nuestros ahorros y usarlos ellos mismos, las AFAP, como entidades capitalistas. Ojo, si nosotros decimos simplemente a los vecinos, vamos a brindar eh, hoy noche buena, va, eh, perdón, fin de año. Vamos a brindar porque la gente está informada. Vamos a brindar porque tú y tú y, y tú y vosotros hermanos eh, se enteren, cumplan el deber cívico de informarse de cómo es este combate por la seguridad social. O sea, ya informando. Si de repente tenemos algún comunicado del, del, de la coordinadora o de la o de la TSS, ya ya entregarlo, ya hacerlo circular, pedir que se fotocopie, ya empezó la batalla ciudadana por la seguridad social contra el proyecto reaccionario y compañero eh, una cosa final eh, es maravilloso claro ya no están entre nosotros algunos compañeros y compañeras entrañables que hicieron muchísimo por esta construcción pero hay un relevo joven que nos emociona no es un relevo grande en número pero es un relevo de una entereza y una dedicación extraordinaria. A mí me conmueve especialmente lo, los jóvenes de la UP, porque cuando nosotros éramos jóvenes de izquierda, medio siglo atrás, era una inversión que hacíamos para un futuro socialista que estaba más o menos cercano. Los compañeros jóvenes que hoy se acercan a la Unidad Popular, saben que la lucha, no seguramente, pero muy probablemente, sea larga, sea ingrata, Y que a la unidad popular no se viene a buscar un cargo, a veces se viene a buscar un problema, o muchos problemas. Pero la alegría de estar juntos, eso me conmueve en el mundo de los jóvenes que piensan, de los jóvenes que están en nuestras filas. Y junto a ellos, un montón de compañeros de siempre, entrañables, que a través del arte nos han hecho llegar su mensaje y hacen de su compromiso una realidad permanente. Eh, y que integran ese fogón invisible Que es el fogón de los que no se callen Artistas, plásticos, pero fundamentalmente cantantes, músicos No podemos nombrar a todos Pero yo quería despedirme Y así se lo pedí a la operadora Me, me suenan tantos nombres en la cabeza, ¿no? De ellos y ellas Pero yo quería despedirme eh, Por razones muy especiales Con un tema de Arasa y un tema de Julio Fernández. Así que hasta el 19, un enorme abrazo hasta el 19 de enero, un enorme abrazo y estaremos en la calle y en todo lo lo que haga falta. Chao. Vesile lo que te escuchen, lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión deciles que la palabra de los pobres solo corre boca a boca de uno en uno con trabajo y con amor deciles que hay que pararlos, que vienen de todos lados agarrados en el lomo de la globalización globalizando la ruina, globalizando el despojo globalizando la trampa de un mundo sin corazón boca a boca es el correo del pueblo Boca a boca va corriendo la verdad Boca a boca la consigna está en el viento Boca a boca va llamando a despertar Y a los que te escuchen que se está acabando el tiempo Decirles que es el momento de ponerse a caminar Decirles que se despierten porque nos están vendiendo Y no es por el precio infame de aquella necesidad Nos venden porque en el norte tienen hambre de nosotros Y se están llenando el buche con lo que pueden sacar Con la sangre de las vacas, con el sudo del obrero le sirven en bandeja los dueños del Uruguay Boca boca es el correo del pueblo Boca boca va corriendo la verdad Boca boca la consigna está en el viento Boca boca va llamando a despertar sueño acunado con canciones de esperanza y de futuro, de patria, amor y verdad. Y no contra el muro de la fría madrugada, degollados por la mano que juró fidelidad. Despertando, despertando, hay que echarse a caminar, siguiendo la vieja huella que quedó en el Paraguay. Estaba sin las carretas,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 Compañeros. Hace tiempo que se las debía Es una canción más que sencilla Es como un abrazo de la vida Es una canción más que una canción Es como un abrazo de la vida Defendiendo siempre a los de abajo Contra la opresión y la mentira Con el alma puesta en cada hora con el corazón en la utopía. Solidarios, revolucionarios, implacables con la oligarquía. Ay, vivir, ¿qué sería vivir? la conciencia y rebeldía de todos nosotros ¿qué sería? ay amor ¿qué sería de vos sin los compañeros de todos nosotros que sería y cuando la lucha se endurece dices la ternura nunca pierdas Aunque la traición esté de moda Y haya que lidiar con tanta mierda Ya enfrentando palos o discursos O pintando un muro en la vereda, Ay, vivir... Que sería vivir Sin tu valor, sin tu coraje Como un tren Con un vagón sin equipaje Ay, de vos Que sería de vos Sin los compañeros De todos nosotros, que sería? De todos nosotros, que sería? De todos nosotros, que sería?